Bienvenidos amigos de los idiomas, soy Ruth. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo España gana la Eurocopa. ¡Sí! Increíble, menudo partido, menudo ambiente. La roja ha vuelto locos a los españoles. Ayer a partir de las 7 de la tarde ya se oían cánticos por las calles. Se veían niños y padres con camisetas rojas de la selección y banderas de España por todos los lados. La fiebre roja había llegado. Da gusto ver a un país con tantos equipos de fútbol rivales estar ahora unidos por una misma causa. La verdad es que el partido fue muy emocionante. España tuvo muchas ocasiones de gol, como cuando Torres le dio el palo de la portería, pero a pesar de todo el sufrimiento, el gol llegó gracias al niño. Es curioso que haya sido él quien nos haya dado el gol de la victoria, porque el otro día cuando le entrevistaron en la tele y le preguntaron cómo quería ser recordado cuando terminara la Eurocopa, él contestó, como el jugador que metió el gol decisivo en la final. Bueno, pues su sueño se ha hecho realidad. El llegar a la final de la Eurocopa ha significado mucho para los españoles. Hasta Fernando Alonso estaba en las gradas viviendo el partido como el que más. También hay que destacar la presencia del presidente del gobierno y de los reyes. La reina, además de ir vestida de rojo, tenía pintada la bandera española en la frente y las mejillas. Eso es ser una auténtica fan. Al acabar el partido podéis imaginar la locura de la gente. La plaza de Santo Domingo de León, donde se celebran las victorias de fútbol, Balacesto y Balomano estaba rebosar Todo el mundo estaba allí. Y es que en León la gente es muy aficionada a los deportes, sobre todo al balonmano, ya que el Ademar, equipo leonés, ha ganado varios títulos. Pero la alegría no se ha llegado de León, allí donde hay un grupo de españoles habrá celebración. E incluso en Australia hubo quien se levantó a las 4 de la mañana para ver el partido,